Berriosar y Ratia en el 100.8 de FM ¿Quieres estar al día con todo lo relacionado al metal? Noticias, grupos, lanzamientos... Los lunes de 6 y media, 7 y media, Berry Metal, en el 100.8 de tu FM y en ecustiflaza.net. Salón, buenas tardes, bienvenidos bienvenidas una semana más a BerriMetal El programa de metal de Berriofar y Radia La sintonía de 100.8 de la FM Y a través de internet en egusquiplaza.net Como bien habrás podido comprobar Yo no soy Ibai Le vamos a mandar un fuerte saludo, un fuerte beso a su mujer Que se recupere todo Y que todo pues sea poquita cosa Y estén dentro de poquito en casa Dicho lo cual, los saludos de Álvaro, que va a estar acompañándote durante estos 60 minutos en este lunes en riguroso directo de 6 y media a 7 y media de la tarde. Ya sabes que este es programa, también lo puedes volver a escuchar el sábado y el domingo entre la 1 y las 2 de la tarde. ya hemos comenzado con el buen heavy esta mítica banda, los Iron Maiden. Lo dicho, comenzamos programa, saludos, en besos muy fuerte para Ibai y para su mujer. Esperemos ya que la semana que viene esté aquí en el control, esperemos que esté aquí ya dándote a conocer novedades, conciertos y un montón de historias. Pero esta semana me toca a mí voy a poner un montón de clásicos, ¿eh? para que disfrutes y para que sabores el buen metal que tenemos nacional e internacional. Pues ahí está, vamos a ir, eh, si te parece con un clásico de los Iron Maiden nos vamos a ir hasta el álbum Fear of the Dark, en el álbum Fear of the Dark hay mucha caña, pero también hay temas románticos como esta auténtica balada esto se hace llamar Guastil López lo dicho, lo encuentras en el Fear of the Dark del álbum de los Iron Maiden los temazos son los que te puedes encontrar en la extensa trayectoria musical que tiene esta formación los Iron Maiden y baladas auténticas y preciosas como este Quasting Lover del álbum Fear of the dark un álbum que salió en formato CD y que luego también salió en formato CD y DVD en el DVD pues habría algún que otro tema en directo grandes los Iron Maiden Lo escuchas aquí en Berriozario y ¿no, lo escuchas en Berry Metal como cada lunes. Cambiamos y nos vamos con... los Metallica! Pain, insane, Ellos te lo han dicho. The Memory Remains dentro del álbum Riluat. ¡Disfrútalo! Es para ti, para tus oídos. Metal Heavy del bueno. rarara Otra de las bandas clásicas en esto del heavy, en esto del metal. Antes escuchábamos a los Iron Maiden. Ahora escuchamos a Metallica. De Memory de Memory Remains dentro del álbum Reloaders. Nos vamos ahora, si te parece, con un álbum más cercano Nos vamos con un álbum en directo que dio bastante de que hablar Un doble CD, titulado más concretamente S&M Y en el cual te podías encontrar temas clásicos y buenos Como este Nothing Else Mother Seguro que te suena Y que seguro que lo vas a disfrutar dentro del álbum en directo S&M, te dejo con ellos, te dejo con los Metallica Y este Nothing Else Mother Mader! his eyes are tenido la oportunidad de poder eh, disfrutar de este gran directo de Udem y es un auténtico un auténtico conciertazo el que se dio en Metallica. Lo dicho lo tienes en doble CD y lo tienes en formato de VD. Ese jam destacamos este tema, uno de los clásicos y uno de los temas que te pone en la piel de gallina. Nothing Else Matters. Y nos vamos con otra banda, Iron Maiden, Metallica, ¿quién falta? ¿quién falta? Faltan, claro que sí, los ACTC, con clásicos como el Tundestrucke. Por cierto, este tema se lo vamos a dedicar con mucho cariño para Ibar para Ibai, director del programa, y para su mujer, ¿eh? A ver si se pasa pronto todo. Y la semana que viene estás nuevamente aquí, presentando tu Berlimetal. ACTC Tundestrucke. Se dado por los temas clásicos en Berry Metal Temas clásicos de los Iron Maiden Temas clásicos de Metallica Y ahora temas clásicos de ACDC Como este Town Strucker O lo que viene a continuación Bueno, vamos a dejar el grito final, eh Ahí, ahí, los lo redobles de la batería Para irnos con este otro auténtico temazo Seguro que te suena Highway to Hell Ellos son ACDC Lo escuchas en... PERRYMETAL tan contundente cañero este auténtico temazo de los ACDC Hi-Guy to Hell Y dejamos un poquito atrás los clásicos porque nos vamos con la actualidad, nos vamos más concretamente con nada más y nada menos que Patricia Tapia, la voz de Mago de Oz, hay que decir que es una novedad aquí en Berry Metal, es un disco contundente y moderno y Patricia Tapia pues demuestra estar en su mejor momento de forma y lo hace editando este álbum titulado Génesis se hacen llamar K-H-I, y esto es Frente a Frente, novedad en Berry Metal, lo nuevo de la voz de Mago de Oz, Patricia Tapia. proyecto musical se hace llamar KHI, el álbum se hace llamar Génesis y ahí está uno de los temas incluidos en ese nuevo larga duración, frente a frente, contundente, moderno y auténtico, el primer trabajo discográfico para esta mujer, cambio radical de Mago de voz se ha vuelto un poquito más cañero un poquito más contundente con esta formación KHI, vamos con otro de los temas... Incluidos en este álbum, me cuesta respirar Suena así Lo disfrutas en Berry Metal Cada lunes de 6 y media a 7.30 Hoy la noche encierra más oscuridad Cada segundo parece irreal temas incluidos dentro de lo que es este proyecto musical como te comentaba anteriormente para la voz de Patricia Tapia de Mago de Oz como puedes comprobar y como te comentaba anteriormente un poquito más cañera, un poquito con más fuerza ha dejado un poquito de lado Mago de Oz y sigue el Mago de Oz Pero ahora, pues, eh, con este álbum Génesis ha querido darle, pues, yo creo que a casi 180 grados a lo que es su música. ¡Nos vamos con otra novedad! Eh, si escuchábamos la novedad de KHI, ahora nos vamos con el sexto álbum de una formación que se hace llamar Épica. Esta banda holandesa que regresa al panorama musical con The Quantum Enigma, un álbum producido por Josh Van den Brock, antiguo teclista de After Forever y Aireon. Hay que decir que el álbum incluye 13 nuevos temas y... En la edición Digipack incluye un bonus track del tema In All Conscience, más un CD con cuatro temas en edición acústica. La versión Airbog incluye un bonus track del tema Dranscape más un CD con 4 temas en edición acústica, más un CD con los temas del CD en versión instrumental. En definitiva, que si te quieres coger el álbum, eh, lo que es el disco completo, te va a costar más o menos 46, 47 euros rondará y el más sencillo, lo que es el CD, te va a costar más o menos 17, 18 euros. Eh, lo he dicho, nos quedamos pues con esta banda holandesa, nos quedamos con épica nos quedamos con el sexto álbum de estudio de Quantum Enigma y uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum es este, The Second Stone Música Soy sincero, es la primera vez que escucho este disco Ahora mismo en directo con vosotros Con vosotras Y me parece un auténtico discato Que se ha sacado de la manga esta banda épica El álbum de Quantum Enigma Sexto álbum de estudio para los holandeses épica Esto se llama The Second Stone Yo diría que, no sé si si estoy muy metido en esto Porque en esto está Ibai, pero bueno Yo diría que tiene mucho como ópera también, ¿no? El disco, eh, la voz de la cantante es como, eh, digámoslo así, operística eh, Con un metal ahí clásico Hace que, bueno, este sexto de estudio rompa con todo lo que ha sido anteriormente La historia discográfica de Epic Nos vamos con otro de los temas, ¿te parece bien? Pues vamos a soltar esto Música Técnica Insomnia, otro de los temas del nuevo álbum de Épica Novedad en Berry Metal en la tarde de hoy. El sexto álbum de estudio para esta banda, para Épica Ya sabes que el álbum lo tienes en varias versiones, no te lo voy a repetir Pero bueno, está entre 17, que es el CD normal Y 46, 47, que es ya lo más, lo más, digámoslo así, completo Si eres fans de Épica, yo que tú me gastaría los 47 euros Porque es un auténtico trabajo de estudio que se han sacado de la manga esta banda Además, producido por Josh Vandenbroek que es el antiguo teclista de After, Forever y Iron. Y nos vamos ahora con otra banda, una banda que se hace llamar más concretamente Sonata Ártica. Eh, hay que decir que han sacado eh, nuevo trabajo discográfico, vuelven a sus raíces más metaleras, sin dejar de lado, su vertiente más melódica con el álbum Paria Chill, pero como aún no lo tenemos, pues vamos a disfrutar de dos temas que te puedes encontrar en el disco que editaron ya hace un tiempo, el álbum llamado de Glamour. The Dice of Grace Un álbum en el cual te podías encontrar Temas como el que vamos a escuchar Ahora mismo, el Everything Falls in Grey Que suena así Ellos son nada más y nada menos Que la banda Sonata Ártica Con el tema Everything Falls in Grey Eso sí, ahora mucho mejor Ya sabes que mi inglés no es muy bueno Pero bueno, aquí te dejo que disfrutes De este auténtico tema Música my life, like its meaning, final step, before we're seeing, for once I'm happy, my little friend, cannot comprehend, what we are seeing, the words are needed, only a gaze, embrace, contact the living, remember the dead. to learn repetition proves its worth without those moments we would not remember it's not fair it's not fair there was time now feeling down taking the moment when everything becomes vital. It's not fair to lose it and how There was time now But that's cheating us somehow Can't walk away Nothing to say No need to feel so afraid Colors last a lifetime and fade to grey It's not fair It's not fair, there was time now, kneeling down, taking the moment, when everything becomes finally clear, it's not fair, to lose it, and how, there was time now, death is cheating somehow, and he's already Ahí está sonando uno de los temas incluidos en uno de los grandes trabajos discográficos para la banda Sonata Ártica. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final al programa Berry Metal mandar un saludo muy fuerte a Ibai, un saludo muy fuerte a su mujer que se pase pronto todo y que la semana que viene pues esté de nuevo aquí ya presentando y dirigiendo el programa Berry Metal. Ya sabes que estamos contigo cada lunes de 6 y media a 7 y media de la tarde y el fin de semana estamos nuevamente para ti Entre la 1 y las 2 de la tarde, eso sí, en repetición En redifusión, nos vamos a ir con Sara Toga, nos vamos a ir con el Álbum Nemesis, y dentro de él Nos quedamos con el tema El Último Vals Dentro de 7 días, vuelve Berri Metal Aquí a la sintonía del 100.8, Berrioza y Retia Y a través de internet en Eguskiplaza.net, adiós si dejará que tu alma volará acabo de tu mano en esta cama de cristal que podías sin tocar y describirte lo que siento cuando tú no estás no si será vida sin se vos todavía me pregunto si esto es verdad que me ¿Moderín destaca? No luchaste hasta el final. Sufrir en la batalla no hizo querernos más. Solo quedas cansado. Me miras a los ojos, hablan sé que es la hora de marchar. Me susurro y susurro Espérame allá